Busca el Música de Riozar y Ratía, 100.8 FM.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 Durante estos próximos 120 minutos y hasta el punto de las 10 y media de la noche, contando y compartiendo contigo toda la música local, tanto temas del recuerdo como novedades y, como no, dándote a conocer lo que ha dado de sí la semana en lo que se refiere a las noticias de los grupos musicales. Hoy en esa sección de noticias hablaremos de la formación MCD Hablaremos de Catillazo, hablaremos de la Baracaldo Caste Asamblada y hablaremos del Grupo de Iruña de la Chantrea Barricada. La última media hora del programa la dedicaremos a repasar un nuevo trabajo discográfico de la banda Que No Falte, que salía el lunes al mercado y que desde hoy lo vas a poder escuchar aquí en la sintonía del 100.8. Hoy... Eh, repasaremos algún que otro tema en la última media hora del programa Ese álbum de que no falte, vente conmigo Y atentos porque hoy es el día de las novedades Comenzamos con la formación Tracción, un grupo de adiruña Que saca disco el 13 de marzo Y hoy te adelantamos el single presentación Los Dickers que está a puntito de caer su nuevo trabajo discográfico Hoy te adelantamos su single debut Y una banda que sacará disco el 17 de abril, Los chantreanos Barricada. Hoy te presentamos el sencillo adelanto en la sintonía del 100.8. Además, te presentaremos lo nuevo de goney Goyeneche a Nayak. Por cierto, una banda que ayer estuvieron por eh, InfoSaspi. Una entrevista que pudiste escuchar a eso de las 4 de la tarde. De la desconexión que hacemos habitualmente con esa emisora de radio. Y aparte de eso tendremos a Topeka, tendremos al Portal de Jade, tendremos a Encore o a Chapel Punk, entre otros. Así que el programa de hoy, jueves 1 de marzo, promete en la sintonía del 100.8 de la FM y a través de egusquiplaza.net. Y si nos escuchas los fines de semana, nos escuchas una hora antes de 7 y media a 9 y media de la noche, sábado y domingo. Hecha la presentación del programa de hoy Vamos a comenzar, no antes Mandar un saludo a Sayoa Que nos escucha cada jueves A través de gusquiplaza.net Desde Donosti Lo dicho, mandar un saludo para ella Que nos escribió al email eh, Euskalmusicairratia.hotmail.com Como lo puedes hacer tú Y bueno, eh, nos comentó que estaba En Donosti y que nos escuchan desde ahí que surgió la idea de entrar en páginas web, eh, le dio por entrar a egusquiplaza.net y a partir de ahí pinchó en la radio y visto lo visto nos encontró y pues lo dicho, que cada jueves nos sintoniza a través de gusquiplaza.net desde Donosti pues lo dicho, un beso para esa ayuda y para toda esa gente que nos escucha desde Donosti, desde San Sebastián nosotros, que lo dicho, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con una multibanda con arich a la triquitrisa, con Ekaitz a la batería, con, con Isusco al trombón, con Joans a la guitarra, con Oyer al saxofón y con oyane a la voz. Hablamos de una banda que se hace llamar Emon hace ya un par de meses editó lo que era su nuevo lo que es eh, hasta la fecha su nuevo trabajo discográfico titulado Pistuería y lo que vamos a escuchar es el tema que da título a lo que es este nuevo trabajo para esta banda, para Emon, el tema Pistu Erria con marcha, gaupasa y alegría. Comenzamos el programa de hoy de Euskal Musikan. Eria Ze ba gurekin festeará Euskal Herrira Euskal Herrira Pues así de bien suena la música festiva para esta formación, la música para es, la música festiva para Emón. El álbum Pistu Erría lo que escuchas, el tema que da título a lo que es este nuevo trabajo discográfico. Te comentaba anteriormente que hace unos meses que salió a la venta, pero no, no, eh, eh salió a mediados del 2010, meses sí, pero también años. Temas como Iraucha Haya, temas como Aurrera o Isateko, te puedes encontrar dentro de este álbum, editado por el sello discográfico Babel Music. 10 buenos temas, 10 temas marchosos y como no, cada grupo tiene su balada favorita, también como no, Emon la tiene en este álbum. Sonando el tema que da título lo que es este álbum para Emon, el tema y el álbum Pistu Erría. Y nos venimos Pariruña porque nos quedamos con una formación que nació allá por el año 2008, a finales al unirse varios músicos locales provenientes de diferentes grupos, como por ejemplo Moruba, Quasar, Aurasónica o Bol. A día de hoy esta banda lo forman Javier Otero a la guitarra, armónicas y voz, Guillermo B a la guitarra, armónicas, mandolina y voz, Guillermo Muruzabal a la batería y Javier Ayuca Arruña. Bajo. En agosto del 2009 la banda se encerró por primera vez en el estudio para grabar en ese mismo otoño su primer EP titulado Kilómetro 0 y a comienzos del verano del 2010 la banda vuelve a encerrarse esta vez en su local de ensayo con el que hoy ya es miembro oficial de la banda, el batería Guillermo Muruzabal y de ahí sacan lo que es su primer larga duración. Hablamos de la banda Touche, una banda que... Que ya lleva varios meses eh, Con este, su primer Larga duración, titulado Pequeños detalles, y en él te puedes Encontrar nada más y nada menos que 11 Temas, entre ellos lo que vamos a escuchar El corte número 5 del disco Vuelvo a perder, desde Iruña Recuerda, son Touche Y lo dicho, suenan así de bien nada pero un día al dar la esquina me encontré con un beso en la mejilla y la magia de un tal vez cada noche en la ventana imaginaba en las aceras La silueta de la luna sin saber un quién era y habrá mido mis palabras por no volver más lentitos en lo que es este primer larga duración para esta banda de iruña para Touche un cuarteto con colaboraciones importantes como puedes comprobar la voz femenina en este tema de Cris de El Columpio Asesino lo que escuchas, vuelvo a perder quinto corte de este nuevo trabajo un álbum que contiene 11 temas entre ellos Esperando en aquel bar Mundo Enfermo, Indeciso, Mundo de Cristal os lo he dicho, lo que estamos escuchando vuelvo a perder, editado por el sello Navarro, el Gringo Records aquí está, el primer larga duración para esta banda, para Touche Y nos vamos con algo más de caña, dejamos atrás la pausa, la melancolía y esos guitarreos de Touche Y nos vamos con lo que es el cuarto trabajo discográfico para una formación que nos llega desde Agurain es Un grupo que comenzó ya hace lo dicho un par de años, en el año 2000 más concretamente en el 2001 Editaron su primer trabajo, solo jugamos y ganamos luego en el 2004 llegaría el álbum eh, titulado Pólvora, el tercer trabajo discográfico llegaría en el 2008 muy tóxico y a finales del 2011 ha llegado lo que es hasta la fecha este cuarto trabajo titulado Daños y Perjuicios. Hablamos de una banda compuesta por Edorta al bajo y a, los, y a las voces, Eric a la guitarra y a los coros, Iñaki a la guitarra y a los coros y Siga a la batería. Una formación, que lo he dicho, ha publicado Recientemente este, su cuarto trabajo Bajo el sello discográfico Vaga Viga Un álbum que contiene 11 temas Y lo que vamos a escuchar es el tema Que cierra el álbum, por cierto, si no te lo he dicho Hablamos de la banda Disturbio Lo he dicho desde Agurain Desde... Agurain, sí Desde Euskal Herria, nos llegan con este Su álbum titulado Daños y Perjuicios Y lo que vamos a escuchar, el tema que cierra El álbum, Primavera Negra Fernando, uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo, este cuarto trabajo para este cuarteto, para la formación Disturbio, y para este tema titulado Primavera, Primavera Negra, que es el con el cual cierran este álbum titulado Daños y Perjuicios. Temas como Hierro Frío, Arma Cargada, Es Igual, Revolución o Cerca del Sol. Son algunos de los temas que te puedes encontrar dentro de este gran álbum, esperado gran álbum, para esta banda, Paran Disturbio. Y la música que continúa, ya sabes, entre las ocho y media y las diez y media, si estás en directo y si estás en jueves, Y entre las eh, siete y media y nueve y media, si estás en fin de semana, nos escuchas en diferido cada jueves, cada fin de semana, compartiendo contigo dos horas con la música local. La música que se realiza en Euskal Herria, eso sí, en todos los estilos musicales, en todas las vertientes musicales. Ya sabes que aparte del programa, tenemos una blog eh, para ti, música en tune, música con cada kilo, en tune con TZ... Eh, música en el cual te puedes encontrar eh, la agenda de conciertos, te puedes encontrar los carteles de los festivales, vídeos de los grupos, eh, noticias, eh, música y por supuesto las entrevistas que hacemos aquí en Euskal Música luego las cargamos en musicaentium.blogspot.com y aparte de ello tienes un email de contacto que es euskalmusica.com Euskal con cada Kilo, música con cada Kilo y ratia hotmail.com en el cual nos puedes comentar lo que tú quieras, como bien nos ha comentado Sayoa eh, la semana pasada que nos escucha desde Donosti a través de euskiplaza.net pinchando el logotipo de la radio. Nosotros que seguimos compartiendo contigo, hemos escuchado a Emon, hemos escuchado a Touche, a Disturbio y ahora nos vamos con un tema de una formación especial. Eh, de eh, la formación Bisardunac que ha hecho para El 1512-2012 Es una canción eh, Boste un urte, se hace llamar eh, La sacaron a la venta Junto con la revista Navarralde Y pues eh, aparte de ese tema También te puedes encontrar eh, otro tema Como es el Nafarroa Gure Averria Pero nosotros nos vamos a quedar con ese tema Boste un urte, 500 años Del 1512-2012 Boste así suena lo que es este tema que ha hecho Bizarre Dunac y que eh, lo editaron eh, para el periódico Navarralde que salía junto al eh, periódico, a la revista Navarralde con dos temas, Nafarro, Agure, Averria y lo que acabamos de escuchar, Boste, un urte de manos de Bizarre Dunac. Y de Bizarre Dunac nos vamos cuando nos acercamos a las eh, 9 de la noche, si nos escuchas hoy jueves en directo 1 de marzo y si nos escuchas en fin de semana acercándonos a las 8 de la tarde. Nos vamos, lo dicho, con chapelpunk Iñiguito, que vuelve a la carga con su quinto trabajo discográfico. Comenzó en el 2000 con su primer álbum. En el 2002 llegaría el bla bla bla bla bla stop. En el 2004 llegaría Tonto el que lo lea. En el 2009 llegaría un álbum repleto de grandes y buenos temas. Y ahora, en el 2012, no es un álbum eh, con nuevos temas de chapelpunk sino que, eh, pues, eh, Iñiguito, eh, Toki y también por ahí nani y atrophy han decidido sacar a la venta un álbum con versiones con 14 temas y Eh, Versioneando a grupos eh, como Cicatriz, Escorbuto, Servicio Cortatu o MCD También se eh, mm, Se versionan a ellos mismos eh A ellos mismos eh, Chapel Punk con el eh, Sit on Good Lo que vamos a escuchar es el tema que cierra el álbum Es una versión que hace chapelpunk Del grupo Delirium Tremens Dentro del álbum Creme De la Creme que está recién salido De la hornada, estuvieron por aquí Por Euskal Música más concretamente La voz de la banda de Ñiguito para presentarnos su álbum Hay que decir que este último trabajo discográfico de la banda de chapelpunk Es el primero que lo eh, autoeditan, o sea que es eh, producción propia Pues nos vamos a quedar, lo dicho, con eh, la versión que hacen del tema de Delirium Tremens El tema clásico, seguro, seguro que te lo sabes Y seguro que lo vas a cantar de Boga Boga Música Clásicos de la formación de Lirium Tremens, ahora versioneado por la formación Chapel Punk, el tema Boga Boga. También clásicos como Pijos de Puta de andanada 7, Señor Juez en Deservicio, o por ejemplo Cicatriz con el tema Chota o el Barrencale de MCD. En definitiva, 14 versiones en este nuevo trabajo para esta banda para Chapel Punk con el nombre de Creme de la Creme. ¿Se habrá quedado algún que otro tema en el tintero? No te digo que no, pero yo creo que están los 14 temas más representativos de la música de Euskal Herria dentro de este álbum versioneado por Chapel Punk. Como te he dicho anteriormente, yo creo que quedarán algunos, pero bueno, bueno. Eh, los 14 temas que te puedes encontrar tienen tela, tela de la buena. Claro que sí. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con Encore, su primer larga duración. Antes contarte de esta banda que son de Recalde, de Bilbo y que En el 2009 editaron eh, su primer EP con cuatro temas bajo el título de Múltiplo Comuneta Co Chiquiena. En el 2010 aparecería el segundo EP titulado Satika Tsaile Comuneta Co Chiquiena. Y en el 2011 llegaría el single Ser Garen, eh, los tres trabajos autoproducidos por ellos mismos. Ahora el sello Vagaviga les ha eh, ayudado y les ha editado y sacado este primer larga duración Factore Comunac en el temas marchosos temas bailables como el que vamos a escuchar ahora, el sexto corte del álbum Betty Gasté, son en core cuidadito, porque vienen con fuerza y con garra con este su primer larga duración Factore Comunac Música Es una banda que sin duda alguna promete en esto del panorama musical Dentro de la escena de Euskal Herria. Y esperemos que salga de ella Para disfrutar conciertos fuera de Euskal Herria Recuerdo ellos son Encore El primer larga duración Factore Comunac Y esto que escuchas Betty, Betty, Betty Gaste Temas marchosos como por ejemplo, te puedes encontrar Gure Ereserkia, Vindurriques, Sindagizun o lo que estamos escuchando, este Betty Gastev, uno de los temas marchosos de Encore, recuerda Encore. Y de la música de Encore nosotros que continuamos, eso lo he dicho bien, continuamos con más historias, continuamos con más música en este jueves 1 de marzo del 2011 o fin de semana, sábado y domingo, compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, aquí en tu dial, el 100.8, tu dial favorito, claro que sí, Berriozario y Ratia, y allá donde te encuentres en eguskiplaza.net. Recuerda, si estás fuera, si nos estás escuchando a través de eguskiplaza.net, Cuéntales a tus amigos, a tus colegas, a la gente del trabajo, eh, a todos los que tengas a tu alrededor, que nos escuchen en egusquiplaza.net porque estamos contigo 24 horas al día compartiendo contigo música nacional, internacional y por supuesto local con Euskal Música cada jueves de 8 y media a 10 y media o los fines de semana en redifusión sábado y domingo de 9 y media a 11 y media de la noche. Lo dicho, que seguimos con más música No digo nada más, porque tenemos aún Música para rato, y es que Lo dicho, como te decían comienzo Del programa, cuidadito con las novedades Que tenemos a eso de las nueve Y media de la noche, eh, van a ser Brutales, mientras tanto Nos quedamos con Basaki Una banda que regresa con Caña, contundencia y que va a dar Mucha guerra con su álbum Y con uno de los temas Incluidos dentro de este Su álbum, nos quedamos con el sexto corte nos vamos con las guitarras afiladas y con este Berris Hayochen Esas guitarras afiladas no es que tenga este tema Y es que hemos encontrado y hemos buscado el tema más lentito del disco Una de las baladas preciosas que te puedes encontrar en este álbum de Basaki Titulado más concretamente Egunero astenda El tema titulado Berriz Hayochen Nos venimos, si te parece, Pariruña, y nos vamos a quedar con una formación que ha cambiado de vocalista de chico, eh, que tenía en su anterior trabajo... Ahora, pues, eh, viene Nayara Ruz a sustituirle. Hablamos de El Portal de Jade, con nuevo trabajo discográfico, titulado más concretamente Despertar. En él están Nayara a las voces, Amarillo al bajo, John a la guitarra, Corroza a la guitarra y Pepo a la batería. Un quinteto que ya hace un tiempo publicaba lo que es hasta la fecha su nuevo álbum, su nuevo larga duración, titulado Despertar y en el cual, pues, hay nada más y nada menos que 11 temas. Entre ellos, como, por ejemplo, pues, pues eh, Encontrar eh, Crecemos y Esperamos Cruz o Cara eh, Eterno, Tiempo o lo que vamos a Escuchar, el noveno corte del disco El tema titulado más Fuerte, nos quedamos con ellos Nos quedamos con el nuevo trabajo discográfico De El Portal de Jade Y de chico, nos vamos con chica Le sustituye Nayara Ruz A la voz en este Nuevo trabajo, nuevo proyecto De El Portal de Jade <risa> Gizte la vuelta sin acertar Qué triste tú te equivocó rompiste todo sin ninguna intención y ahora pretendes que partes de renunciar a lo que siempre soñamos un trato necio que me hizo dar la vuelta a todo mi esfuerzo es habitual en esta formación, como es habitual en la banda, el Portal de Jade, aunque cambien las voces, no cambia la contundencia y la cañan de sus canciones. Y esto que escuchas más fuerte, en lo bueno corte de lo que es el nuevo trabajo discográfico hasta la fecha para esta banda, para esta formación, el Portal de Jade. Con este su álbum titulado Despertar y nosotros que abrimos el baúl de los recuerdos cuando pasan aproximadamente 5 minutos de las 9 y cuarto de la noche, lo dicho abrimos el baúl de los recuerdos y vamos a desempolvar un clásico del año 2002, hablamos de... De la formación Dickers, con su álbum en aquel año titulado Dale Gas Y en el cual eh, te podías encontrar eh, nada más y nada menos que 13 canciones Lo recordamos hoy porque el próximo martes 6 de marzo Sale a la venta su nuevo trabajo titulado Casi Nunca Llueve Y eso, a partir de las 9 y media aproximadamente, entre las 9 y media y las 10 de la noche Rescataremos el single Presentación Pero mientras tanto, hemos dicho, ¿por qué? Ya que el martes sale... Eh, lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda Para Dickers, ¿por qué no recordarle En el recuerdo Que estamos haciendo cada jueves Abriendo el baúl de los recuerdos Pues lo he dicho, vamos a desempolvar el álbum de los stickers Del 2002 y vamos a escuchar Algún que otro tema De lo que es eh, su álbum Titulado Dale Gas Vamos a comenzar con el tema que abre el álbum El tema que da título a lo que es Ese su álbum, Dale Gas Del 2002 Música Pues así suena lo que es el tema que abre este álbum del 2002 recordándolo hoy en Euskal Música en el 100.8, este álbum de Dickers en Dale Gas, Dale más, más. una formación que comenzó su andadura musical digamos en lo que se refiere a discos en el, do, en el año 99 cuando editaron su primer larga duración A que esperamos con temas como Todo va bien, Otra vez no o Telehipnosis, en definitiva 13 temas. En el 2001 llegaría el tema Se Escribe Sin C con 14 temas, como por ejemplo Nadie, Carretera Sin Señales o Perro Callejero. Más, más! En el 2002 llegaría este álbum, el que estamos escuchando en la tarde-noche de hoy jueves o de fin de semana, si nos escuchas en repetición, este álbum titulado Dale Gas. En el 2008 llegaría su álbum, no, perdón, en el 2005 llegaría el álbum Las Noches que Me Inventé con 12 temas, entre ellos de Ataúdes, Tentación o Rompecabezas. Y en el 2008 llegaría su último trabajo, Carrusel, con temas como El Arte de Desaparecer, Lo que me pidas o El Cepo. En definitiva, 12 temas. Y ahora el 6 de marzo, el próximo martes, saldrá al panorama musical lo que es su nuevo larga duración titulado Casi Nunca Llueve, que luego te pondremos el sencillo adelanto. Mientras tanto nos quedamos escuchando más temas incluidos en este álbum del recuerdo Nos vamos a ir hasta el corte número 3 para escuchar más concretamente el tema titulado Para mí Pues ahí estamos repasando otro de los temas incluidos dentro de ese álbum del 2002 para esta banda, para Dickers. Una formación que se fundó en 1998 por Iker Piedra Fita, eh, junto a Ñecki Roth, David Cuesta y Roberto Urzaiz. La formación tenía entre 16 y 19 años. Eh, en el invierno del 98 la banda logra grabar su primer álbum titulado eh, ¿A qué esperamos? Eh, comentarte que en el 99 junto con este disco logran realizar una gira por toda España... ...y que comentarte que en el mes de marzo del 2001... ...el grupo lanza su segundo larga duración titulado... ...se escribe sin C con cambios en la banda... ...ya que David Carrica reemplaza a Roberto en la batería. Así sucesivamente hasta el último trabajo discográfico del 2008... ...con ese álbum titulado carrusel ...en el cual pues hay colaboraciones en las letras de las canciones... Como por ejemplo las de Cuchi Romero tan libre como todos son. Nosotros nos entramos en este álbum del 2002 En un álbum del recuerdo Desempolvándolo en esta tarde noche de jueves 1 de marzo del 2012 Y si nos escuchas en redifusión En la tarde noche de fin de semana Sábado y domingo Nos quedamos con este pedazo de tema El cuarto corte del álbum Que se hace llamar más concretamente Mi sucio corazón Mi sucio corazón salida, guardo el sol que no sale perderé la partida si me pones ese jaque que te puedes encontrar en este álbum del 2002 que estamos repasando, que estamos recordando en esta tarde noche de hoy. Dale Gas, eh, tú, eh, si tú te vas, eh, para mí, mi sucio corazón, en una canción eh, sin remedio, apagón 125, sin voz, el camino largo, soy lastre, dando saltos, tengo un plan, mi sucio corazón, parte 2, y eh, también te puedes encontrar el videoclip del tema Dale Gas, un álbum... El auditor en su día el sello discográfico Navarro RG Music si despierta Vamos a ir eh, terminando este repaso que hemos dado a lo que es este álbum del 2002 de Dickers, recordándolo en la tarde-noche de hoy, ya que pues eh, hemos dicho qué mejor forma que recordar un disco antiguo cuando el eh, día 6 de marzo va a salir un eh, nuevo trabajo discográfico para esta banda que se va a llamar Casi Nunca Llueve recordando lo dicho este álbum del 2002 y nos vamos a ir con uno de los temas que dio guerra en ese año como es el tema Tengo un plan, seguro, seguro que te lo sabes y seguro que lo vas a cantar así que yo te pongo la música y tú allá donde estés, en casa, en el bar o trabajando o por ejemplo en el coche viniendo de trabajar o viniendo a disfrutar de una tarde eh, agradable aquí en Iruñería pues eh, lo vas a poder escuchar. Lo dicho, que dejamos atrás el álbum de los recuerdos, lo vamos a cerrar hasta la próxima semana y lo vamos a hacer, lo dicho, con ese clásico Tengo un plan de esta banda de Dickers dentro de ese álbum del 2002 que hemos eh, escuchado, que hemos rescatado algún que otro tema en esta tarde noche de hoy. sonreír puedo ser muy malo lejos del rebaño ni tus golpes bajos van a hacerme desistir tengo un plan desmantela y una bandera con dos huesos que cruza Las 9 y 36 minutos de la tarde noche de hoy jueves 1 de marzo del 2012 Si nos escuchas en fin de semana, si nos escuchas en redifusión, una hora menos Las 9 y 30, no, perdón, las 8 y 36 Nosotros que seguimos compartiendo con más música Dejamos atrás el álbum del recuerdo de los stickers Y atentos porque nos vamos de novedad a novedad a novedad y a novedad Y comenzamos con una banda de Iruña, que el día 13 de marzo edita lo que es su primer larga duración. Un álbum lleno de auténtico rock and roll, el que te vas a poder encontrar en este primer álbum. Lo que vamos a escuchar es el sencillo adelanto, que ya lo tenemos por aquí, por Euskal Música, y que te lo pinchamos. Se hace llamar Rock and Roll, y hablamos de una banda que va a dar mucho, mucho de que hablar. Lo he dicho, el 13 de marzo sale a la venta del disco, hoy escuchamos el sencillo presentación de esta banda de Tracción. Así, así suena lo que es el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para esta banda, para atracción lo que será el álbum debut que saldrá el día 13 de marzo del 2012 a la venta. El álbum lleno de, como puedes comprobar, buen rock and roll y lleno de buenos temas maravillosos. Como este que se hace llamar Rock and Roll. Nosotros que continuamos con más Música. Ayer estuvieron presentando Este nuevo trabajo Discográfico en Infosaspi En la desconexión que bueno Habitualmente hace esta casa Hace Berriozar y Ratia Entre las 4 y las 5 Bueno, estamos un poquito antes desde las 3 y Hasta las 5, pero ayer eh, a eso de las 4 y 5 eh, estuvieron por Infosaspi y Ratia los componentes De Goyeneche Anayak Hoy lo que vamos a hacer es escuchar nosotros aquí en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese, su nuevo trabajo discográfico, un álbum en el cual te puedes encontrar 10 temas entre ellos el tema Sesta Kit, entre ellos el tema Gure Bastant, entre ellos te puedes encontrar el tema que abre el álbum Ibikon Cheilu o lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir hasta el corte número 8 del álbum para escuchar el tema Sabor Geyegui, otra de las novedades que nos llega aquí a Berriozar y Ratia, a Euskal Música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 Pope Amerikarra ikutara, laga! Bikutara jezi bikutara ledikaga O Amerikarra ikutara, laka! Bikutara ginzi bikutara ledikaka. Pop Amerikarra pikutara, laga Bikutara jezipikutara ledikaga. Haiek bainoxko ipal da zutan beritatan egiten ditzan da. Begira, mertara zen fatzukeia arira adia zaraz jazen ase, dira toka hutsa zutzen dute musika hamak mediaz goraz jabeszuzi para Amerika. Kontua, go paradaza pa'l cultura, oñua, eres tu gunean cerurá, pota cantua, infinito anda uka muga flowa, veneta corrapa el duga, si todo encita y sea tu su merecí, suena ta llena sabor que lleguí, vejo pa ritmo cape, a esa seguí, su encontrayo cansaba y terra moduan chos na roca, merkea dago este comer que ala musika mota, originala tire la caso, Burty J, cero sabor dik ga ga oni baio saborra oni bai daiteke moda droga bada ki kur sopra gizarte aloda ka talbatean nafarroa dagakoa nafarroa gora no dikato seta ki nora saborres betedi tugu barrenagaren arezolta neta soluzioa esenizola zea bordan este manera ei sola tudik solo an bildua ka bilduaren gopa uran hachetanok covidian joan cobra pa pa POP AMERICARA LAGA PIKUTARA JELSE PIKUTARA LEHDI GAGA POP AMERICARA PIKUTARA LAGA PIKUTARA JELSE PIKUTARA LEHDI GAGA POP AMERICARA PIKUTARA LAGA PIKUTARA JELSE PIKUTARA LEHDI GAGA Aiek baino xarra gorik balda Entzutean bela ditan egiten dit ez zanda Bizitzak muturrekoa eman zidan Neuzkal kulturan asko diru eta jordidan Abesti haus hartu arte zure listan Kupiragabe zutsitu arte artistak Bede kribek patatituzte Bista, bilatu gaitzake zueak geneko krita Tita batean ian zitta Tita zuen eta gurea berin zitta Tita gure bil to telebista, Tita ezagua sola egin biztan Tita zure ongaren zasian Titan lakoader nire rapa bi bat diotu zurean napun Baina da popa, iturriko urezeteta, luixuzko kopa Nik jantzi dut nezua, zu jantzi arropa Nik dakar musika, zu kekarri tropa Ez da embidia, etzait ezela trompa Zure arrakastarik ez dut, nire etza topa Naiago dut etxean bakarrik beti lanian Beti dudatan nire miserian, baina urru zudan Entzun eta plot, akabo zure pompa Eta topan, zure, porrotagatik espektakulu edera bai Etzaitin porta, naiago dut ikusi borborka nire ahorta Garra pikutara laga Dikutara jertxe pikutara lehdi gaga Popamerik garra laga Dikutara jertxe pikutara lehdi gaga Popamerik ratikutara laga Pikutara jertxe pikutara lehdi gaga Aiek baino txarra gorik balda Entzutan belarritan egiten dit da Mirean aiako nean baino Obe txarrean zuen mikroako nean baino Obe ofean isillik obek izen baimik Kondenatzen ditutik Kimilikilikilikilikilik Txosnan festa musika zelana, zaborra udantzatzen maite minduzen zure ama zuen fama gure zama hemen ere zenbatek izena, ze gu txiki zana zenbat pose eta jendeago se sonido ona eta gainera ozen askoko etziknako goetabakana estribillo bat horrain lehen pinta da zana batzuk usta eturte gurea dela zaborra ez garen la euskaldun ona korra egia da ez naiz bertxotan ona nik ezbaitak inzerbait ongi hasi eta bukatzen baina hemen libreako nabil kantatzen Zer Pues así, así de bien suena lo nuevo de esta banda, lo nuevo de Goyeneche Anayak Sabor Geyegui, el octavo corte de los diez Que contiene este nuevo larga duración para esta banda Goyeneche Anayak Y de Goyeneche Anayak nos vamos con otra de las novedades El disco sale el 6 de marzo eh, O sea, sé ¿sí? el martes que viene Un álbum en el cual te vas a encontrar grandes temas como lo que vamos a escuchar. El sencillo adelanto y el sencillo presentación de dicho álbum. El álbum se va a llamar Casi Nunca Llueve. Y atención, porque va a haber gira acústica. El día 7 de marzo estarán en Bilbo, en las FENAC. El 8 de marzo estarán en parque sur El 9 de marzo estarán en la Sala Moby Dick de Madrid. Y atención, porque el 10 de marzo, sábado, estarán en acústico en Elcar, en la calle Comedias. Así que ya lo sabes, el 10 de marzo, eh, sábado, estarán en la calle Comedias de Iruña en eh, concierto acústico presentando su nuevo trabajo titulado Casi Nunca Llueve. Lo que vamos a escuchar, el sencillo presentación, el tema Corazón de Trapo, que suena así... ahí lo tienes, otro de los temas incluidos uno de los temas que te vas a poder encontrar a partir del día 6 de marzo en lo que va a ser el nuevo trabajo de la formación Dickers recuerda el 7 de marzo a la venta, el nuevo trabajo discográfico con temas como este que hemos escuchado corazón de trapo sencillo presentación y seguimos con más novedades si escuchábamos eh, a Tracción, escuchamos a Goyeneche, a ya y acabamos de escuchar a Dickers, nos vamos a con una formación que saca disco el 17 de abril. aunque queda tiempo para ello, pero han dicho «Vamos a sacar un sencillo para poner los dientes largos a la gente para tanta espera». Y lo han hecho, pues, eh, como se suele decir, de puta madre. Lo han hecho como tiene que ser porque regresan al panorama musical. Eso sí, si Enrique Villarreal del Drogas, pero con nuevo guitarrista y con dos voces, que luego en la sección de noticias te contaré, Un pedazo de disco que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Yo he escuchado algún que otro tema ya y te puedo decir que son los barricada de siempre. Los rockeros, los cañeros y los que tienen que ser desde la chantrea. Sin Enrique Villarreal o con Enrique Villarreal, juzguen ustedes. Pero esto es el adelanto del nuevo trabajo de barricada que saldrá el 17 de abril. El tema, punto de mira. El 17 de abril sale a la venta lo que es este nuevo trabajo discográfico para Barricada. Mientras tanto, mientras llega esa fecha, nos quedamos escuchando lo que es el sencillo adelanto, el tema titulado Punto de Mira. Comentarte, por cierto, que dentro de unos días, igual mañana viernes o el sábado, subiremos al blog musicanchun.blogspot.com. El vídeo con la letra de la canción para que te la um, disfrutes y para que la saborees, ya sabes, para este fin de semana tendrás en el blog de musicanchun.blogspot.com el vídeo con la letra de la canción para que, lo dicho, la saborees, la disfrutes y te la vayas aprendiendo para la salida del álbum, nuevo álbum de Barricada el 17 de abril. Y un disco que ya está en pues en tu tienda de discos, allá donde la frecuentes es el nuevo trabajo para Tope K, un grupo que surge en Astiga Raga, tomando como base los temas del músico Goyo Matarranz, compositor y guitarrista del grupo de rock Madari Katuak. Goyo a las guitarras y voz, Fermín Echeverría la batería y Pablo Arocena al bajo y coros, forman la banda en el 2007, grabando al año siguiente su primera maqueta. Más tarde se les unirán Yosemi Rondosoro a la armónica Juan Carzaso con el bajo y... El Cabaquiño y Mario Lobero al violín y los coros. En definitiva, eh, seis personas que nos hacen disfrutar de un estilo eh, digamos así ¿cómo te diría yo? Del oeste. Yo creo que es más o menos del oeste. Si no, escucha este tema que abre el álbum Einesca de esta banda de Tope K, el álbum Betty Bide Cylenetic en el 12 temas editados por por el sello discográfico Gatelupe Kochak, y lo he dicho, lo que vas a escuchar, el tema, que abre el álbum Ey Nesca, otra de las novedades que nos ha llegado aquí, a Euskal Musicam. <música> Eneska gerira ieskanoa Presna gora ene ganusteko gurua Zurralde berri bat ezean ere alde Begiradantiko eguzkia zartzen Jende artean abilo dela ikusten de Bidaia maiera kostateko trene Y suena otra de las novedades que nos ha llegado al programa Euskal Música, esta vez de manos del sello discográfico Gatelupeko Ochak. Una banda que se hace llamar Tope K y que acaba de publicar lo que es un nuevo larga duración, titulado más concretamente Betty vides Silent Etik, con temas como este, con el temas como este, que abre lo que es este nuevo álbum, el tema Eines En definitiva, 12 temas que nos trasladan... Por lo menos a mí, al oeste. Dos minutos que pasan del punto de las 10 de la noche si nos sintonizas el jueves en directo o dos minutos que pasan del punto de las 9 de la noche si nos sintonizas en diferido, si nos sintonizas en fin de semana, en sábado y en domingo. Es hora para darte a conocer las noticias de la semana. De Riosar y Ratia. La radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguskiplaza.net, Berriozarco a berkari digitala. Eguskiplaza.net, la publicación digital de Berriozar.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 Pues allá nos vamos a repasar las noticias más interesantes de la semana en lo que se refiere a la música que se realiza en Eusgalería Y por supuesto a sus grupos musicales Recuerda que estamos contigo cada jueves entre las 8 y media y las 10 y media de la noche En el 100.8 de la FM y a través de internet en egutskiplaza.net Y si no los fines de semana nos escuchas en Redifusión Sábado y domingo de 9, de 8 y media, perdón, de 7 y media, lo diré A 9 y media de la noche, vaya como tenemos la cabeza con los horarios eh madre mía. Lo dicho, comenzamos las noticias con una banda con la formación MCD, nacida un 23F hace 30 años. Uno de los grupos más, cari más carismáticos de la escena punk rock del estado, arrancan el 2012 con más fuerza que nunca. Una quincena de conciertos por toda la geografía ibérica y sin olvidarse que este año, después de 10 años, regresan a Latinoamérica para el deleite de sus seguidores del otro lado del charco. Repertorio de 30 temas, 90 minutos llenos de rabia con alguna sorpresa e invitados que harán que sea toda una fiesta. Estas son las fechas, en febrero, el viernes 24 estarán en Treviño, en marzo, el viernes 2 en Santander, en la Sala Giaven, el sábado 10 en Madrid, en la Sala Live, el sábado 17 en Badalona en la Sala Estraperio, el sábado 24 en Donosti en el Café Anchoquia Doca y el sábado 31 en León en la Sala Estudio 54. En abril dos fechas, el viernes 20 en Lleida en la Sala Cotton y el sábado 28 en Logroño en la Sala Biribay. Por su parte, en mayo tenemos dos fechas, el sábado 5 en Granada, en la Sala El Tren, y el viernes 11 en Zaragoza, en la Sala Arena. Y para terminar, en junio, el sábado 2 en Echar y Aranaz, en el Gasteche, y el sábado 9 en Castellón, en la Sala Gossipe. Estos son los conciertos del regreso de MCD al panorama musical después de 30 años. Nos vamos con la con la formación Gatillazo, ya que la lesión de Trippi y de Gatillazo no va nada bien, todavía están pendientes de si le van a volver a operar y no saben cuándo podrán cuándo podrá volver a empuñar las vaquetas. Pero tampoco hay que asustarte ya que pues eh, la formación eh, gatillazo está ensayando desde diciembre con un sustituto que ya tiene perfectamente pillados todos los temas así que empezarán eh, que empezaron Mejor dicho el sábado pasado en ocha y hasta que tripi se recupere será el quien meta ruido con gatillazo atención a las bandas ya que la caste Asamblada de Baracaldo ha puesto en marcha un concurso de música Los grupos que más gusten tocarán en el festival que organizarán en el aniversario el día 21 de abril Los grupos ganadores saldrán de la puntuación que está formada por la opinión de la Baracaldo Gaste Asamblada en un 50% y la otra mitad de la puntuación saldrá de los votantes de la gente En baracaldogastea.blogspot.com baracaldogastea.blogspot.com Tienes todas las características de este concurso de Baracaldo Caste Asamblada. Y para terminar hablamos del grupo Navarro Barricada, que camina sin Enrique Villarreal Drogas y edita su nuevo disco el 17 de abril. En el 13 canciones dominadas por el rock puro, pero habrá también algún que otro tema acústico. Y dos voces, las de Bonnie y las de Alfredo Piedra Fita. Pues ya lo sabes, el 17 de abril, nuevo disco con 13 temas, donde domina el rock duro, aunque también habrá temas acústicos y esta vez dos voces, Bonnie y Alfredo Piedrafita. Y anteriormente, por supuesto, hemos escuchado el sencillo presentación, el sencillo adelando titulado más concretamente Punto de Mira. Pues hasta aquí las noticias para el día de hoy, para este jueves 1 de marzo, si nos escuchas en directo o fin de semana, eh, primer eh, fin de semana de marzo, si nos escuchas en Redifusión. Nosotros que continuamos con más música, continuamos con más historias en la sintonía del 100.8 y durante estos próximos minutos, estos próximos aproximadamente eh, 20 minutos que nos quedan desde aquí y hasta el punto de las 10 y media de la noche o 9 y media de la noche, nos quedamos a disfrutar y a saborear el nuevo trabajo para Que No Falte que comienza así así, así, así de bien comienza lo que es este nuevo trabajo para la banda Que No Falte canumbra mi corazón tú eres el cielo tú eres bahía de modo tú eres para mí la nota de una canción tú eres lo que yo quiero luna y eso oh, oh, oh, oh, oh. luna y eso. Claro que sí, a través de la sintonía del 100.8 A través de Euskal Música cada jueves contigo Eso sí, estilos musicales de Euskal Herria Como es el reggae que hacen desde Bilbo a esta banda Que no falte Con este nuevo trabajo discográfico Titulado 20 conmigo Y esto que escuchas es el tema con el cual se abre este disco Mi samba reggae Trece años después regresan con nuevo trabajo discográfico El eh, día 5 de octubre del 99 se despedían con un último concierto en directo en Lugo y ahora en el 2012, lo dicho 13 años después, regresan con Vagaviga, con el sello discográfico Vagaviga y con nueve nuevos temas como este mi samba Riggis. Vamos a seguir disfrutando más temas de esta novedad aquí en la Sintonía al 100.8 y nos vamos a ir con el tema Guayayo, es otro de los temas incluidos para esta banda, para que no falte una banda que comenzó en el año 95 y en ese año... Pues eh, cambió radicalmente el estilo de Riggi a un Riggi más eh, sabrosón, como se suele decir, y más alegre y divertido. Una formación que tuvo sus cuatro años dorados entre el 95 y el 99, donde editaron dos trabajos discográficos. Desde el 99 han estado descansando y ahora en el 2012 regresan, lo dicho, con el sello Vaga Viga, con nuevo álbum, nuevos temas... Dentro de ese álbum 20 conmigo temas como Mi Samba Rigi que acabamos de escuchar o este guayayou. más voy de aquí para allá el viento comienza a soplar miro a la luna acompañada hasta de dos estrellas todas las nubes quieren bailar al son de compás que marca el viento en su caminar cuando quiere jugar se vísamo quien se acerca a mi es la luna que me viene a buscar las dos estrellas que están sobre mi comienzan a sonreír creen que la luna no vaya a escuchar lo que le vengo yo a decir vaya yo lo que le vengo yo a decir vaya yo vaya yo le vengo yo a decir sancos y estiro mis brazos eah una lágrima brota de mí cuando despierto por fin la encuentro eah yeah. la luna está frente a mí frente a mí frente a mí yeah. si con mi mano puedo yo acariciar una luna desde acá mirándome tan en lo alto del cielo yo la veo brillar ella me seduce ya me quiere enamorar Con el alma canto, con el corazón canto, como se canta cuando se habla de amor. Yo la espero cada atardecer, a que salga para volver la paz. los ojos, estiro mis brazos eh, eh, La luna está frente a mí, frente a mí, frente a mí eh, eh. yey. Yeah, yeah, waya yeah, La luna está frente a mí, waya yoya, yeah, yeah, yeah, yeah, La luna está frente a mí. La luna está frente a mí se Ya teníamos ganas de disfrutar nuevamente De nuevos temas de esta banda De Keno Falde con su reggae particular Con su reggae bailable Otro de los temas incluidos en este nuevo álbum Guayayo Guayayo Nueve temas, mi samba Ricky, acércate a mí Guayayo, vente conmigo Aquí se seguiré, volverte a ver Busca la vida, un solo corazón Y Mambo Number Que está allá arriba en el cielo Donde la luz Number 9 Y en definitiva Nueve temas En este nuevo trabajo Una banda que regresan con dos de los componentes Originales que formaban su columna Vertebral, José a voz a la voz Y a la guitarra y Asier al bajo Además ahora les acompañan Nuevos componentes como son Casta a la guitarra, Joshua a los teclados Oscar a la batería y Ali Y Alasne a los coros Desde Bilbo 13 años después Que no falte uh. Hemos escuchado dos de los temas Misamba Rigi y el tema Guayayo Y vamos a seguir repasando Más temas En este nuevo trabajo discográfico que te lo presentamos en el día de hoy con otro de los temas. Nos vamos a ir hasta el corte número 6 para escuchar y disfrutar el tema Volverte a Ver. Toto lo que dices tú que me haces sentir Daquello que me hiciste ver Hoy es el día en que tremendo porque porque? por qué, por qué, por qué eh. Tuve yo que enamorarme de ti Te tuve entre mis brazos y luego te perdí No quiero saber más de ti Nada más de ti Y aunque creo que soy loco por volverte a ver, loco por volver Volverte a ver, Laca por volver laca por malder Volverte a megir laca por volver lasca por volver Volverte a ver, Laca por volver lasca por volver Volverte a ver. cha ya ya ya ya ya bo Uyendo de ti Uyendo de ti De ti De todo lo que dices tú Que me haces sentir De aquello que me hiciste ver Hoy es el día que te pregunto Por qué, por qué, por porque ¿Por me engañabas Si no eras feliz Entregando tu amor me volviste a mentir No quiero saber más de ti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 Tu, vas a salir de mi vida, y yo, yo te olvidaré con el tiempo. Y oi, olvidaré las mentiras con que atrapaste mis sueños. tú tu vas a salir de mi vida, y yo, yo te olvidaré con el tiempo. Y oi, olvidaré las mentiras con que atrapaste mis sueños. yo ja ja ja ja ja voy huyendo de ti, ya yo ja ja ya bou,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 تاك دا بوكي دايبيلغي لونو نباكو اخ ماني مباكو اخ لونو نباكو ده مان مباكو ديم ماي ن مباكو فروم اب يلوه هيي وملكيون بيني اديتي روحي والاقدي ياروني نبغتي تقفي فيها اديتي روحي والتي بيني يا حبيبتي قلبي مغرور جابو سطوى يوم عليكو شوفي حالي يقف ما ديقو مزال داك القاصيلهم volver a volver a volverte a ver otro de los temas incluidos dentro de este gran trabajo para que no falte una banda que regresa al panorama musical después de 13 años y parece que no que no que no eh, que siguen se mantienen fiel al estilo que conquistó los corazones de la gente que le gusta este estilo musical allá por los años 1995 que es cuando comenzaron esta banda bill vaina Ahora vuelven con Nuevo Trabajo Bajo el Brazo, el álbum titulado más concretamente 20 conmigo y temas como este Volverte a Ver. Y nada, que vamos a ir terminando, vamos a ir terminando ya lo que es el programa por el día de hoy en la Sintonía de 100.8, en el programa Euskal Música. ¿Hoy qué hemos tenido? Pues a ver, te cuento, te cuento, te cuento. Mira lo que hemos tenido. Hemos tenido a Emon, a Touche, a Disturbio, a Bizarre Dunac, a Chapel Punk, a Encore, a Basaki o al Portal de Jade. Hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolvar un clásico del 2002 ya que está casi casi a puntito de salir El 6 de marzo el nuevo disco de Dickers pues hemos rescatado el álbum del 2002 Dale Gas También hemos escuchado novedades, atención, de tracción que sale el disco el 13 de marzo Lo nuevo de Goyeneche Anayak, a Dickers que lo he dicho anteriormente sale el 6 de marzo A Barricada que sale el 17 de abril y lo nuevo de Tope K Y... Hemos eh, repasado las noticias más interesantes de la semana con MCD, con Gatillazo, con Barricada y con los chicos de Baracaldo, Gastea, San Bladac. Y estos últimos 15-20 minutos hemos disfrutado y hemos saboreado del rigi de esta banda. ¡Que no falte! Y con ellos nos vamos a ir. Te vamos a poner este temita entero, el tema Busca la vida... Para decirte adiós gracias es que casco por estar ahí a toda la gente que sintoniza el 100.8 de la fm en iruñezría en Y a toda la gente, que ya sé que es bastante, que nos sintoniza a través de Eguskiplaza.net Como es el caso de Sayúa, que nos mandó un email a mmm, euskalmusicairratia.hotmail.com Diciéndonos que nos escucha cada jueves entre las 8 y media y las 10 y media en Eguskiplaza.net Pinchando el logotipo de la radio Por lo dicho, Sayúa, es, que es ricasco, y a ver si son muchos los programas Que nos sigues y por supuesto no este Sino toda la programación que le hacemos Para todos los que nos sintonizan en 100.8 y para todos los que Sintonizan eh, a través de Egusquiplaza.net Lo dicho, nos escuchamos el próximo jueves eh, O el próximo Fin de semana, sábado y domingo Si nos escuchas en Redifusión Si nos escuchas en directo, te quedas con John Y con las noticias del día De Berriozar e Iruñerría Y si nos escuchas el fin de semana Te quedas con el programa Irachoren Chocoa, que emite cada miércoles a las 6 y media de la tarde en este dial, en el 100.8 de la FM. Hasta entonces, lo dicho, a pasarlo bien, a disfrutar eh, de los conciertos que tenemos este fin de semana, que nos no hemos podido traer porque hemos tenido un programa ajustado, ajustado, ajustado, pero recuerda que lo puedes... ese que nos los puedes... Saber qué conciertos tienes durante los próximos días En musicaensun.blogspot.com El blog de Euskal Música Lo dicho, hasta la semana que viene agor y tanto pasa